Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien? Todo bien, Mica, pero también con un cierto apetito, porque estos encuentros que han sido un poco accidentados en algún momento se empiezan a ser más frecuentes y esto parece encolumnarse justo justo en columnarse, hacer una columna, Mica, y es una columna muy seria, muy importante, la tenemos en el corazón a la cuestión ambiental. La columna de Medio Ambiente de la siesta que nos fue con Mica Sánchez. Bueno, eh, primero voy a hacer un repasito eh, de lo que viene sucediendo en temática ambiental, eh... Bueno, en los últimos meses hay un aire de disputa muy claro eh, que hablé la semana pasada lo de la intención de expropiación del Grupo Vicentín que se echó para atrás. La, la otra es que la quema de humedales por parte del lobby que viene arrasando con el ecosistema más diverso y rico del país. Eh, quiero decir que mañana se, se presenta el debate por la sanción de la ley de humedales a las 18 horas se va a hacer un tuitazo con el hashtag de ley ya, muy importante. El otro, bueno, muy muy también hablado, es el acuerdo de China con el tema de la producción masiva de cerdos. Eh, ayer se confirmó, porque se presentó una solicitud de debate público por parte de ciudadanos organizados, eh, ya se confirmó que van a ser 350.000 cerdas en 25 granjas industriales de Catamarca, Formosa, Salta, Corrientes y Río Negro, eh, con esta premisa de que ahí no hay nada, hay desierto, y bueno, en realidad es que no, porque vive gente. Y por último, bueno, las contantes muestras de la ultraderecha racista eh, contra el pueblo mapuche en Chile en los últimos días, por el, lo, lo de siempre, ¿no? La, el corrimiento y persecución por... Eh, la disputa por el territorio. Eh, hoy voy a abordar un poco de capitalismo patriarcal y el ecofeminismo, así que quería repasar un poco lo que viene sucediendo. Muy bien, eh, Mica, ¿cómo no? Bueno, nos preguntaremos siempre qué nos trajo hasta, hasta acá, que yo esté comentando todo esto. Bueno, eh, lo hablé la la semana pasada, ¿no?, eh, el agronegocio, eh, es el patriarcado, creo que no lo había nombrado todavía y creo que era más que necesario, es, bueno, la manera violenta de entender el mundo y la fuerza totalizadora que, de concebirlo, ¿no? Y el patriarcado es antiguo y comenzó eh, su apogeo con la División del Trabajo, precisamente, donde, bueno, las culturas antiguas, eh, perdón, indígenas, eh, no lo tenían así, donde todas las personas hacían todo, en Europa comenzó, eh, con el, bueno, impulsado más que nada por el colonialismo también, ¿no? eh, la codicia, el acaparamiento de, de nuevos territorios, eh, y también bueno, con la confluencia de la era de la construcción, de la era industrial, la era de los combustibles fósiles, y bueno, la mentalidad mecanicista. Eh, en estos momentos tenemos... Eh, a nivel mundial esta preocupación que es eh, el coronavirus eh, consecuencia de esta mentalidad precisamente del puñado de, de hombres poderosos que declararon que la naturaleza está muerta y que se puede hacer con ella lo que se quiera no eh, y bueno por otro lado el tema de la raza que a nivel mundial eh, hay muchas marchas y que inició con bueno con la esclavitud con esta codicia de querer de generar cada vez más trabajo, cada vez más mano de obra barata, y que hoy lo vemos en una matriz estructural eh, muy marcada en la política agraria de este país, con, qué sé yo, un profundo sesgo racial, clasista y obviamente machista. Eh, ¿Cómo se construyó esta eh, mentalidad occidental? Eh, bueno, el centro es que esto que te venía diciendo. Eh, la idea de que la naturaleza está muerta eh, un científico eh, que es considerado el padre de la ciencia moderna se llamado Francis Bacon escribió en su libro el parto masculino del tiempo que la naturaleza está muerta y el proceso de su dominación es masculino al mismo tiempo eh, Hobbes que es uno de los referentes del liberalismo clásico, escribía que la sociedad necesita un amo y alguien que la domine porque los hombres no pueden vivir juntos, la idea de que el mercado vino a salvar al hombre del hombre. Y bueno, John Locke a su misma vez, eh, bueno, este sí es el padre del liberalismo clásico, decía que la propiedad es la combinación del trabajo con la naturaleza. Pero no cualquier trabajo... No el de las mujeres, ni, de la, ni, bueno, ni el trabajo esclavo de la mano negra, sino que el trabajo espiritual del capital. Y vos te preguntarás, pero el capital no trabaja. <risa> no, el capital es una ficción, para empezar. Y es la que se creó para apropiarse de los bienes comunes, apropiarse de las tierras. Y que se ve acelerado por, bueno, por guerras en los últimos siglos, eh, que llevaron... Eh, que crearon las condiciones y el marco económico en el que lograron desaparecer a las mujeres y reducirla al hogar, ¿no? Eh, todo esto eh, teniendo la violencia como poder. Eh, el patriarcado es un elemento fundamental en el sistema capitalista para intervenir tanto en los cuerpos como en las relaciones, pero bueno, también de manera concreta, organi concreta eh, organizando la explotación, el trabajo de los cuerpos y la naturaleza. El agronegocio eh, ha intervenido a tal grado en nuestros cuerpos que se ha encontrado hasta glifosato en la leche materna. Yo no sé, no me imagino un mayor grado de intervención que venir al mundo eh, con residuos venenosos, la verdad. Eh, me parece que, tenía, que era más que necesario ponerlo y, y bueno... Este grado de violencia por la exposición de, de nuestro organismo también, por ejemplo ahora con la pandemia, eh, el sistema sanitario está compuesto en mayor medida por mujeres, y eh, en los hogares también el cuidado sí. se ha relegado a ellas eh, como exclusivo, y no para, y esto viene desde dónde, y bueno, voy a hablar un poquito del colonialismo, un repaso de la concepción territorio-cuerpo-tierra, que bueno, la invasión de los colonos no solo trajo bueno, su machismo imperialista y su patriarcado blanco, la religión, sino que trajo a los esclavos de África con su patriarcado negro. Eh, la llamada conquista eh, ha sido sobre los territorios indígenas, ha sido sobre el cuerpo de las mujeres y niñas, históricamente marcado por los golpes eh, esta codicia con doble fundamento, que es la fertilidad como cuerpo-tierra poseen y que ha de, de ser apropiado, ¿no? Eh, algo que dicen eh, los feminismos comunitarios y plurales del Yayala es que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, eh, donde el capitalismo patriarcal llegó con el poder de colonizar el territorio indígena y con esto eh, también los cuerpos feminizados que bien ellos habitan la mercantilización y acaparamiento de los cuerpos-tierra como herramienta de dominación, y control de reproducción, la invasión y posesión de los cuerpos y los comportamientos, la heteronormatividad, la prostitución como instrumento del patriarcado, para mantener el control individual y colectivo de hombres sobre mujeres y diversidades. Hasta acá capaz que suena todo muy igual, y sí, porque es el cuerpo territorio, fue el pie para dar paso al liberalismo esta colonización y la acción ilimitada de aprovechamiento sobre la naturaleza que, proponía el, que proponían estos pensadores liberales y que comenzó invadiendo territorios eh, en América. Eh, me trajo una reflexión muy de biología, que dice que la, bueno, la única célula que no sabe cuándo dejar de reproducirse es la célula cancerosa. El resto de la célula, bueno, se multiplican, se renuevan, normal, pero la única que no sabe cuándo dejar de crecer es la célula del cáncer. De este modo, eh, que el cáncer mata al cuerpo que lo sostiene, el cáncer económico, capitalismo patriarcal, mata a la tierra y a la pluralidad de cuerpos que, que somos oprimidos desde siempre, ¿no?, eh, Aquí viene a dar parte el ecofeminismo, eh, inter la interseccionalidad, el anticapitalismo y la resistencia pacífica. Eh, la resistencia ecofeminista en este proceso de mercantilización de los cuerpos y la vida eh, de las personas diversas, de lo, eh, habla de cómo los feminismos comunitarios son y los conductores de las luchas populares y eh, la primera cara plantada contra el racismo, el extractivismo, la desaparición, y es, la cara que, y es una cara que es marrón, campesina e indígena, eh, desde la autoorganización, la movilización en las calles, el enfrentamiento contra las transnacionales en los territorios, como he hablado en otras columnas, principalmente llevado adelante por, eh, por mujeres y diversidades, eh, las prácticas políticas y económicas impulsadas desde estas diversidades feministas, eh, el ecofeminismo eh, cada vez se vuelve más eh, necesario en estos procesos de lucha eh, anticapitalista. Eh, reivindica la soberanía alimentaria, organiza, la organización horizontal, colectiva, el reconocimiento de todas las diversidades, que tienen que ver mucho con la naturaleza, eh, pero además... Eh, integrar un poco esta concepción que tenemos del cuidado y que solamente está ligado a un rol maternal y que vemos ahora en la pandemia que no es así, el cuidado tiene que ser de todos, porque si no, no funciona. Eh, primero que nada... Pero además, Mica, ahora y después de tanto aguantarme para, inter, para no interrumpir, para no interrumpir... No, este, no pasa nada. La verdad es que ahora está sobremanera expuesto que las tareas o el trabajo de cuidado son verdaderamente, no solo para todos, sino fundamentales para tener una convivencia y una sociedad más o menos funcionando, más o menos funcionando teniendo a todos y a todas en cuenta. Venías dando un merodeo un, o una, una recorrida donde fuiste juntando las piezas y hablaste de que la expresión misma de la naturaleza, eh, el, o la primera expresión de la naturaleza en una persona como entidad es su propio cuerpo. Y desde allí eh, también estabas explicándonos, a mí me parece muy loco cuando hablas de los pensadores de cierta otra época, porque parece que eran ñatos que escribieron en unos libros nada más, pero por ahí se nos está escurriendo que... ¿esas voces le daban formato al pensamiento de esa época? Sí, eh, po es como, eh, ¿cómo puede ser que gente que de hace tanto tiempo sigan delineando comportamientos sistémicos todavía y lo siguen, lo que, lo siguen perpetuando, ¿no? Eh, por eso el ecofeminismo debe cambiar esa forma de ver el mundo, eh, la visión cambiar la idea de que la naturaleza está muerta y que debemos estar separadas de ella. Y en este paradigma, sí, Mica, de que decís, sí. de la naturaleza muerta y del lugar relegado para la mujer de los cuidados, eh, bien se, se dice desde el primer momento, es un trabajo. ¿Por qué no son trabajos bien remunerados los de los cuidados? Porque precisamente el, es este, imposición de género, de, de, lo haces por amor, lo haces por el opio, ¿no?, de las mujeres, eh, lo haces porque te gusta y también es un poco lo que nos sucede eh, a todos los niveles relacionales, eh, mujeres, y bueno, madres más que nada, ¿no?, el rol de la madre como algo eh, nato y que la verdad que ahora vemos que es armo y que jamás fue remunerado como debe ser. Y además que es natural, ahí lo entendí, ahí lo vi. Y además que sí. es eh, propio de la naturaleza. Es la misma explotación que se hace de un bosque, la que se hace de las personas que trabajan con los cuidados y que le liberan tiempo a, lo, a los varones, digamos. Claro, eh, también está. esta idea exactamente de la naturaleza, eh, cambiar la visión del mundo, eh, de la visión capitalista patriarcal a una ecofeminista es como ver qué es lo que sostiene la tierra que es la, la economía de la naturaleza la economía que sostienen las y los campesinos y, y que alimentan el mundo eh, se dice que el agronegocio solo produce el 20 por ciento de lo que consumimos y el otro 80 por ciento viene de la mano campesina es, son números gigantes y vos decís para qué, para qué tanta invasión al final no eh, Se exige desde este punto ecofeminista eh, cuestionar el neoliberalismo, eh, planteando otra forma de organización y producción, reproducción y consumo, eh, porque la economía no es reducible a lo monetario. Tenemos que respetar la economía de la naturaleza, eh, respetar lo que ella sola eh, produce y no patentarla, porque el capital eh, precisamente no es creativo. Eh, la resistencia no es solo eh, bueno, estar en contra de todo esto ¿no? que vengo nombrando, que está mal en un punto, en muchos, varios puntos, sino que, bueno, es afirmar que tenemos una potencialidad y, y reconocer que hay formas solidarias, directas y colectivas y horizontales, autogestionadas, para poder eh, llevar adelante las mismas luchas, no separarlas. Eh, la conclusión es la resistencia pacífica, los eh, tenemos esta idea de temerle a los exponentes neoliberales que venimos nombrando, que viene nombrando a la gente como Bill Gates y no sé qué otros millonarios, eh, que en realidad son títeres eh, bueno, Bolsonaro, Trump, eh, podemos seguir nombrando, si querés, eh, Macri, vinieron a sacar recursos, pero eh, en realidad también están para impedir políticas de solidaridad, eh, creando divisiones entre nosotros, polarizando la sociedad y de esta manera nos mantenemos peleando ¿no? entre nosotros mientras ellos se roban todo y hay que tomar conciencia de que somos una unidad de la de la diversidad que es lo que viene a plantear eh, el, el ecofeminismo reconocer que todos somos parte del mismo lugar del mismo hogar eh, que todas las violencias son injustas y que debemos celebrar nuestras relaciones por medio de la no violencia. Eh, que debe ser una forma de ósmosis y que debe empezar por nosotros mismos. Es un trabajo arduo que viene haciendo la vía campesina eh, en la ronda de mujeres quienes crearon el concepto de feminismo campesino y popular, las mujeres zapatistas que hicieron su primer encuentro el año pasado, alrededor de 9.000 mujeres de todo el mundo, la fuerza impulsada por la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil para consagrarse como antipatriarcales, antipedalista y contra las violencias machistas, Dentro de sus propias comunidades, donde reciben hostigamientos, obviamente, en lucha eh, por cuidar la vida contra el intercidio, contra el ecocidio y los femicidios que, bueno, convocan a cada vez más personas, porque no es una cuestión individual, como lo es, la violencia sexista jamás lo ha sido, sino que, esto que te vengo diciendo, compartimos un mismo planeta, es el momento. El ecofeminismo se afirma sobre la soberanía, soberanía alimentaria, la autonomía de los cuerpos, reproductiva y la producción, eh, donde sin feminismo no hay agroecología, nos enseña que las propuestas y los cambios deben ser integrales, hay que producir sin veneno, con diversidad, con relaciones de, traba de, relaciones de trabajo basadas en la solidaridad, la autogestión, eh, articulaciones definidas por la en la igualdad y sin violencia, eh, que somos eco-dependientes, eh, interdependientes entre nosotras y nosotros y a la vez autónomos y libres. No se deben separar las luchas contra la violencia de ningún tipo, porque desde ahí nos enfrentamos al poder del agronegocio y su capitalismo patriarcal. Quiero decir, desde, haciendo hasta una crítica a todos los feminismos, abramos eh, la mente al ecofeminismo y a la ecología, porque creo que es más que necesario que esto se debata interseccionalmente, me parece. Y hay una cuestión que atraviesa a todos, una cuestión transversal, que plantea esta mirada, Mica, si no entendí mal, que es que sin el patriarcado el capitalismo eh, no tendría las dos gambas, digamos. Exactamente, uno se apoya en el otro. Muy Por bien. Por eso, capitalismo patriarcal. Muy bueno, muy bueno. Pero <risa> Mika... sí, nombrar un poco estas ideas que saqué de Soledad Barruti, Miriam Gorban, Bandana Shiva, Lore Capnal. Tica Moreno, que son militantes, exponentes desde el ecofeminismo, feminismo populares y comunitarios, eh, quienes son comunicadoras a nivel mundial y que hoy en esta situación de pandemia me parece que lo que tenemos que hacer es eh, compartir si tenemos redes sociales, si podemos colgar un cartel afuera de nuestra casa, si podemos hacer una huerta en nuestro patio, si podemos poner plantas en, la, en maceta en la ventana, si podemos ir... Eh, saber eh, quiénes producen en, nuestros propios, en nuestras propias ciudades, nuestros propios pueblos y, y comprar ahí, apoyar ahí donde tiene que ser. Muy bien, muy bien. Muy sencillo y al alcance de la mano, señoras, señores. Mica Sánchez en la columna sí. ambiental. Mo, eh, la siesta que nos fue, modo ambiental, Mica, muy buena, muy concreta. La columna se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que es un tema que hay que seguirlo desplegando y desdoblando. Y muy buenas tus fuentes también. La, la nombraste a la gorba, a la pasada, mamita. Sí. Bueno, gracias sí. por el espacio. No, no, dale, dale, El mensaje gracias llegue, entonces. Gracias nada, atenta acá la semana que viene, queremos más. Dale, bueno, ahí estaré. Gracias, Mica, Todos. que tengas buena Chau. tarde. Mica Sánchez, y, sí, la siesta que nos fue en modo ambiental, me queda una vueltita para, para volver dentro de, unos, de un minuto y nos despedimos, sí, dale. Buenísima tarde.